senyor i Buenas noches, aquí estamos nuevamente en un remozado, siempre remozado este lugar de, de la retaguardia y con la inestimable acompañamiento de la operadora, la compañera Natacha. Y tenemos... Y eh, bueno... Eh, tenemos un día interesante porque hay muchas luchas en Paraguay que se van definiendo, que van aportando. Creemos que en algún momento va a ser posible coordinar las distintas luchas de los sectores campesinos. Esperamos que éste que, que no este que no sea la partidocracia la que la que se mete en el medio para eh, proponer distintas cosas que son en realidad lo mismo pero lo dicen de distinta manera y de esa manera van este, dividiendo tenemos que aprender de una buena vez a interpretar ...y hacer las cosas en conjunto. De los derechos humanos, desde hijos a vice, ...este es el programa Patria Soñada... ...este... ...queremos decirles que... ...interpretemos... ...primero... ...y accionemos después. Me demanda la compañera Mercedes Canese... ...la ingeniera Canese... ...este, Mercedes Canese que dice, solicitud de ayuda, frente al INDER está acampando la comisión sexta línea UVP de Lima-San Pedro en reclamo a la adjudicación de lotes a no sujetos de la reforma agraria que alquilan esas tierras a brasileños. El presidente del INDER no ha dado una respuesta positiva a la solicitud de revocación a pesar de la evidente ilegalidad por lo que los campesinos permanecerán frente al INDER. Los contactos para comunicarse con ellos son Alberto Romero, presidente de la comisión, teléfono, teléfono 0981-6018-76, 0981-601-876. Seferino Peralta, miembro de la comisión, teléfono 0981-6018. ...doce diecinueve setenta y nueve... ...cero uno... ...doce diecinueve y Abel Areco, abogado conocido abogado... ...de defensores... ...de defensor popular... ...cero nueve siete dos... ...cuatro siete cinco... ...cinco catorce... ...cero nueve siete dos... ...cuatro siete cinco cinco uno cuatro... ...están en Tacuarí... ...casi Eligio Ayala... ...y están necesitando... ...muchas cosas... ...no tantas... ...ropa para... Eh, ...niños y jóvenes... ...de 13 a 15 años... ...necesitan víveres... ...pañal tamaño grande para bebé... ...unas 10 unidades... ...jabón de baño y que alguien gestione... ...baño móvil tipo Dizal... ...bueno... Este creo que es evidente que el presidente Linder está al igual que el anterior y el anterior y el anterior este vinculado directamente a la a la entrega de tierras a los brasileros. Porque el hecho que se lo den a esta, a esta gente es una manera de ir entregando la tierra a los brasileros. Por lo tanto, vendepatrias, delincuentes, badulakes, no bajan. Bueno, y tendremos que decir que a nivel internacional las cosas están bastante mejor le han dado un buen sacudón a, a los este, a los que estaban tratando de generar una, una guerra con Venezuela, en Venezuela mismo se terminó el, el tema Guaidó, hoy pensábamos, este, el compañero Alejandro Blanco nos iba a dar nuevamente una una charla sobre el el pet sobre el petro y lo que significa el petro para todos los pueblos del mundo. El petro es lo que la Unión Soviética, Cuba y todos los eh, países buscaron desesperadamente para romper la hegemonía del dólar y este aquí que en Venezuela lo han encontrado, es el dinero virtual, con ello se rompe la hegemonía del dólar y también se rompe la hegemonía de la eh, mafia internacional de la banca eh, financiera y con ello por supuesto entran los en crisis este los el, el sistema capitalista Eso es lo que nos queda para la próxima semana. Todavía con todos los datos permanentes que hay con relación a a lo que pasa en Bolivia todos los datos que tenemos que son difundidos de de las, los asesinatos, los secuestros, las violaciones a todos los derechos humanos ahí por haber y todavía los que nos pasa nos faltan reconocer están los norteamericanos y los israelíes, sobre todo, que son los que más trabajan de la, de, de atrás tratando de que la la infeliz esta la Añes este siga teniendo herramientas para seguir entregando. Evo Hasta el día 22 de enero sigue siendo el presidente de Bolivia y hay una enorme cantidad de posibilidades de que él vuelva pronto. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a acompañar todo lo que Evo necesite. Y qué pasaba, por qué le dieron el golpe, no solo porque estaba saltando ya hacia este, formas de, de más avanzadas de desarrollo industrial, sino que daba el salto con el litio. El salto era una fábrica la más grande hasta ahora de producción de litio. En manos de los bolivianos. Es otra cosa. Es lo mismo que acá en el Paraguay nosotros. Tengamos nuestros recursos en nuestras manos. Cambia todo. Tenemos todas las posibilidades. Además de que el primer motor e hidrógeno se fabricó en la ciudad de Concepción, hace unos años. Y en base a lo que este compatriota que hizo el motor y que fue muy amenazado y que no pudo seguir desarrollando el motor, más que para él, con lo que él subió a Internet, se, han, se están desarrollando en otros lugares del Paraguay la posibilidad de generar electricidad con esos con esos motores, con lo cual si estos esta gentuza que quiere eh, privatizar la ANDE y todos los eh, todo lo demás, lo más importante que tenemos la ANDE, después viene Copaco. Vamos a poder presentarles batalla con cooperativas que generen desde este recursos naturales, o sea, renovables, porque es perfectamente renovable y tenemos las posibilidades de hacerlo. Así que todo esto es lo que ellos tratan de frenar por todos los medios y es lo que nosotros no se lo vamos a permitir de ninguna manera porque en esta jugada nos, ya nos estamos acercando a este al estado fallido, ellos buscan que sea un estado fallido. Por otra parte, en cuanto a derechos humanos, queremos, este justamente con el tema del dengue están largando a, a la calle, digamos, y salen qué casualidad siempre en el shopping este Mariscal López eh, remedios que no tienen ninguna agarradera, es decir, lo que se plantea como un, como un un remedio natural, este que nuestra gente lo utiliza siempre, lo largan empresas que no tienen ningún asidero y que si lo tienen, están mandando sin in indicaciones por si hay este algún inconveniente y que haya que desintoxicar a la persona. Ahora es la crema de mamón. Ayer fue otra relacionada Y le queremos decir que hay muchísimas formas de combatir el dengue. La primera es limpiar todo. Y en ese limpiar todo están las concentraciones de vehículos, tanto automóviles, camiones, etcétera en los corralones municipales o de la policía, y las motos, miles de motos que están tiradas al para que se pudran. Y que es un hervidero de mosquitos. Al estado, primero empecemos por ahí, empecemos por el estado y después, por supuesto, que todo baldío debe ser limpiado y toda este goma debe estar tapada. Todo tacho debe ser vaciado. Pero empecemos por el estado. Porque hablar y después hablar de de legalizar el trabajo, pero ser el primero en tener trabajo negro, así no va la cosa. Bueno, vamos a pasar un pequeño este corte y volvemos enseguida. Hoy de familia a oye a Presa, ha desapareceba e cué Alfredo Stroessner dictadura a tiempo pe, de Ika Ture Oye Japón Han Wander Uwiwi, u PADN, o y cua Cata Bañandebe, Maba Paja E, eh, un mio yeyujuba o Jovo. Cuatro mañandera Pisao y cua el año pasado. orerenoina re renoina, ha y cua 0986, 48 38 79 p tu mn doye pagay haremónmbe uva confidencial yayogek yayotopa campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954 1989. ¿Hola ahí. Tomás? ¿Me escuchás? ¿Hola Tomás? ¿Hola? Sí, ¿Qué? ¿Sí ¿me escuchás? Ahí, no salió. ahí está, sí, ahí no salió. muy bien. Estamos con el compañero sí, eso, eso, Tomás, escucho, sí. que está sí. del movimiento del Moapa, este que nos va a hablar de, lo, de la situación que están pasando en, en las... ...en los asentamientos... ...y primero que nada... ...queremos saludar a su... ...señora madre que... ...está de cumpleaños hoy... ...así que este... Le, ...un fuerte abrazo... ...para ella... ...y que aguante que todavía... ...tenemos mucho para pelear. Buenas bueno noches... ...compañero Jorge. Este... Hola. Sí. Bueno, ahí sale bien. Ahora sale bien. Perfecto. Eh entonces vamos a tratar el tema de eh, las últimas este agresiones a los compatriotas campesinos, a las familias campesinas o los asentamientos. Se da en todos lados, este y realmente es muy preocupante porque el, la avanzada de la burguesía brasileña en el Paraguay es cada vez más agresiva y eh, tratando de cambiar en las fronteras. Hacer nuevas fronteras poniéndonos contra en, en Asunción y Central nada más. Te escuchamos. Sí, buenas noche compañero Jorge. Buenas noche a toda la audiencia de esta prestigiosa comunicación que sale a América Latina y el Caribe de fundamentalmente de aquí de Paraguay sobre la situación problemática de la invasión del neocolonialismo de, de encabezado por grupos de brasileños, geros, este con carchi en compañía. Este, la con cada día más eh, cada día más fuerte, cada día más eh, de choque de intervención directa eh, eh, hacia la humanidad de, de de todos los compañeros y compañeras del sector campesino en el campo compañero. En este últimos momentos la situación de la eh, del departamento de canning departamento de canín de eh, una comunidad un diuchito de ya compañero del asentamiento pindó fueron heridos eh, de vuelta donde ya se le había matado a un compañero edilson mercado es un compañero emblemático en la lucha social campesina, fue asesinado en ese lugar. Ahora, de vuelta, la invasión de los civiles armados, matones y compañías, cercaron eh, eh, a los compañeros, se pusieron cerca eh, del perímetro donde los compañeros estaba habitado está estaban producían eh, productivamente, familiarmente, y fueron atacados eh, por los armados, con eh, desalojo, eh, intervenciones lentas hacia la producción, hacia el, eh, eh, las casas, quemaron todo. este este último momento eh, se, se constituyeron los compañeros de la Dirección Nacional del Movimiento Agrario del Pajuaí, al congreso a solicitar el comisión de derechos humanos del congreso para que se pueda constituir en el lugar compañero jorge bueno este el, entonces este, de esta manera se junta un poco con, con la con la este, experiencia de los compañeros de, de san pedro de ahí de lima Este, de la sexta línea de este, de UVP que están asentados frente al INDER también este, tratando de, de que no se le sigan entregando tierra a los brasileros por intermedio de, de sujetos de, este, no integrados a la reforma agraria. Sí, mismo asimismo, eh, compañero Jorge, está la situación... ¿Cuál es eh, la reacción en el Parlamento? En el del, la, la, la, la, por un lado la reacción y por otro lado la, la acción de la, la justicia paraguaya eh, eh, hacia defender los grandes intereses, los grandes extensiones de tierra y productivos de soja Eh, no podemos dejar de, de no eh, desayunar a los compañeros del departamento de Caguazú de, de, de que ahora mismo también está amenazado de desalojo de represión eh, de detección a los, a los compañeros de, de, de, de, que tienes confrontaciones con, con, con los menonitas este de ayer hubo eh, la a la llamada del sector del inder y del poder judicial para que puedan actuar en la colonia eh, 3 de, eh, 3 de mayo de, de, de cazú ellos están atrincherados digamos esperando las horas judiciales y las orden eh, policiales para que pueda ser intervenido Eh, represivamente a estos compañeros de Departamento de Caguazú. Y en ese sentido, compañero también nuestra solidaridad a estos compañeros del Departamento de Caguazú, del Movimiento Campesino Paraguayo MSP, eh, que está también vinculado y organizando y orientandole a los compañeros para que pueda tener y defender la soberanía y fundamentalmente bueno y en cuanto a, al vos me hablaste de una declaración que había hecho el movimiento agrario este en cuanto a, a toda esta situación me la podrás leer Sí, eh, tenemos un comunicado que queremos emplazar para ustedes, le queremos enviar, eh, después de esta comunicación, compañero, por, enviar, eh, por WhatsApp, el, el tema del comunicado a la opinión pública que tengo guardado en mi teléfono, ahora mismo no te puedo hacer. Eh, bueno, mándamela y yo la leo a, a la... Bueno, en este momento se cortó vamos a tra estamos tratando de, de volver a conectar con el compañero es evidente que la que la agresión este, es, es abierta eh, es violenta cada día más violenta <coughs> y este nos demuestra claramente que el estronismo no solo está en el plano político, sino que ha vuelto con todo y que nos obliga a tomar medidas de otro tipo y que este, tenemos que gestionar una coordinadora nacional que no solamente este, esté permanentemente trabajando en el en el plano este político parlamentario, sino también que salgamos a trabajar fuerte, que los derechos humanos este sean aplicados mínimamente, pero con la intención de que esto avance. Es decir, acá hay una agresión a toda la, el movimiento popular y fundamentalmente está dirigido a los derechos de la mujer que han sido este que han avanzado en este momento y que están por todos los medios tratando de quebrar. Eh, Tomás, ¿estás ahí? Pucho, compañero Soler. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Sí. Este mmm, me ibas a hablar de Curuguaty, ¿verdad? Sí, departamento de eh departamento de Canindeyu, eh un poquito más abajo de Curuguaty. Eh, distrito el sitio de comunidad eh Indó. Ahí hubo el, la represión de parte de los civiles armados y de parte de, digamos, de los supuestos administradores de la justicia, de la fiscalía, jugado y compañía, y le impulsaron varios compañeros y le quemaron su casa, eh, le pusieron eh, cercado de civiles armados alrededor de la comunidad, no le, no le permite a nadie entrar y salir, de, de, de esa comunidad y está acercado ahí eh, custodiado por los civiles armados en qué eh, situación está en este momento los compañeros de departamento de caní de compañero así que este totalmente la ilegalidad es completa es decir no ya ni siquiera utilizan a la fuerza pública este, pagada por el Brasil sino que simplemente ponen a sus matones armados traídos del brasil Totalmente, compañero, este según la información que se manejamos con, con, con las organizaciones, eh, con la organización también que tenemos son delincuentes comunes que eh, fueron liberados por el lado de Brasil y trajeron como para eh, ocupar su tiempo, su libertad, a cambio de cuidar la propiedad de los el eh, sojero de la tierra de los sojeros y los intereses multinacionales en un sentido práctico y sistemático ¿vale? claro esa es la, la expresión práctica de la, eh, de la unidad que, que existe entre las mafias y la vieja oligarquía es decir ahora ya muestran toda to, en todo su potencial, en todo lugar, este esa alianza de las mafias con los viejos explotadores. Así mismo es, compañero Jorge. este ahora mismo la situación en el campo está jodida. Eh, viene la rebatada de la producción sojera eh, a todas costas de a toda costa de, de emplazar a, a comunidades campesinas, eh, comunidades eh, indígenas, y totalmente eh, legalizado y disfrazado el punto de vista legal, utilizando las leyes de supuestamente la protección de la propiedad privada, eh, compañero Jorge, en ese, en ese marco legal eh, eh, utilizan la fuerza al contra de, de los compañeros y compañeras? Bueno, eh, la está demostrado de que la única propiedad privada es la de los grandes señores, o sea, de los explotadores, porque cuando se trata de la propiedad privada de los campesinos que tienen 20, 30, 50 años en el lugar o de los indígenas, no existe la propiedad privada en esos planos. No, para ello para ello compañeros no existe eh, comunidades campesinas no existe comunidades indígenas ellos este fabrican documentos eh, legal realizan documentos realiza eh, la represión eh, legal realiza la información a costa de que defender y reprimir al pueblo que quiera defender su espacio su territorio su frontera ...y su soberanía... ...en ese sentido está muy agresivo... ...el, el movimiento... ...sojero, digamos... ...a nivel... Eh, ...de la frontera... ...como tú mismo habías señalado... ...la situación de la frontera... ...hacia el departamento central Asunción... Eh, ...ponerle a... ...máximo a 10 años... ...ya tenemos ya declarado... ...por lo menos del territorio brasileño... ...un patrio trasero más de, de la región brasileña va a ser la eh, digamos el, el, el país ¿verdad? como territorio Paraguay eso en ese sentido tenemos nosotros como bien claro la situación y estamos preocupados la, la avanzada de la producción sojera y la intervención agresiva de los sojeros bueno Eh, ahí te acordás en la casa de, de este compañero que fuimos a, que nos encontramos en en ciudad del este eh, te hablé de una semilla que es muy efectiva sí, para para sí. combatir el, la soja sería interesante vamos a ver si les podemos hacer llegar unas cuantas unos cuantos kilos para que ustedes puedan difundirlas con el viento y que se jodan los agujeros. Que en definitiva, es ¿Sí? alimento... Hola, ¿estás ahí Tomás? Sí, sí, te, te ah. estoy escuchando compañero. Bueno, este, sí. así este podemos eh, pasar a ya que este, ellos están tan agresivos, bueno, esto no es agresión, sino es, es, es nada más que una autodefensa. Sí, sí, sí, totalmente, compañero. Y vamos a estar atentos entonces y tenemos dos comunicados que queremos enviarle a ustedes para que ustedes puedan difundir también así de ahí, de parte de, de un cura párrafo que que se pone la camiseta y está acompañando a los compañeros de, de, en el departamento de Cali de Yu. Y otro comunicado eh, de parte del Movimiento Agrario del Paraguay en la situación del momento, compañero Jorge. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de coordinar con el MSP o este con alguna otra organización? Sí, probablemente. Eh, Para la información de, de los compañeros a la opinión pública y que, que le vamos a hacer llegar que estamos en este domingo la eh, como 10 yeah, encuentros de plenaria departamental del foro departamental eh, foro social departamental eh, que tenemos instalado y el primer foro Eh, hubo el mes pasado en, en el predio de la gobernación departamental de Alto Paraná Tenemos otra plenaria de donde vamos a demarcar la línea de acción A tomar en este 2020 como se le dice acá Este, este 2020 eh, Movilizaciones y articulaciones con las otras organizaciones sociales Como estamos presentando articulado como 20 organizaciones sociales en el, en el foro departamental, compañero Jorge eh, y la, la idea nuestra es seguir creciendo y crear espacio interdepartamental y ir debatiendo solidaridad y compromiso de lucha eh, más orgánico y más combativo eh, con todos los sectores organizados en el campo, compañero Jorge bueno Muy bien, eh, te agradezco el, el tiempo que has tenido eh, realmente eh, nosotros desde Hijos Avice les mandamos un fuerte abrazo los familiares eh, somos tan víctimas los familiares de la dictadura como los familiares de las, de los nuevos este, las nuevas crímenes de Estado que existen este nos nos separa nada más que un tiempo político, después es todo igual, nada ha cambiado, todo se ha profundizado y le queremos decir que eh, no solo comprendemos, sino que vamos a acompañar en todas las formas posibles la lucha de ustedes. Le agradezco, compañero Jorge, y le agradezco a toda la gente que nos está escuchando en, en este programa, en América, Centroamérica, y tal vez más allá, ¿verdad? Eh, decirle a ustedes éxito siempre, y de acá, como puedo decir, que soy y somos todavía hijo o producto de la dictadura y la represión de la época. este Justamente mi mamá cumplió ahora... 73 años y, opa, qué joven, ¿eh? Ella eh, ella es eh, combatiente de la época de la dictadura eh, en el campo. Un comunible, se tiene alto para nada en la época de la dictadura. Eh, eh, era de Pinochet, el, el eh, colonia estaba Pido, estaba el, el más conocido, el más combativo. ...en la década de 80... ...de esa sí me acuerdo... ...hasta sí. la caída de la dictadura... ...sí... ...sí, sí... ...y mi mamá es combatiente de ahí... ...y hasta ahora está combatiendo con nosotros... ...y con la organización está firme siempre y... ...y bueno, este... ...la memoria de todos los compañeros caídos en la lucha... desde eh, aquí, de Paraguay... Eh, ...nuestro saludo siempre... ...y a ponernos en contacto y en información que es lo que está pasando, que él en qué avanzamos y que retrocedemos, ¿verdad? Exacto. Compañero Jorge. ¿sí? Muy bien. Un abrazo grande a todos, especialmente a tu mamá ahora, este y este acá la compañera Celia Perruccino, este también eh, que está con problemas de de garganta, está en Asunción, se comunicó Eh, ...mandó saludos... ...y este... ...la compañera Esperanza... Eh, ...Sosa, que también... ...es miembro de... ...es hija... ...también este ha... ...ha mandado el saludo... ...para los compañeros y las compañeras... ...y todo el, el acompañamiento que podamos hacer... ...un abrazo grande... ...y nos estamos viendo... Claro. ...gracias Jorge... ...hasta, pronto. Hasta Saludo. pronto... ...saludos a vos... ...bueno... ...este... ...ustedes han escuchado... ...han podido comprobar... ...este... ...esta es una situación... ...que en el Paraguay... ...la tenemos como normal... ...lamentablemente como normal la tenemos este, permanentemente eh, están están este agrediendo los brasileros que no son el pueblo brasileño, son la la burguesía brasilera que permanentemente está generando nuevas agresiones, está ampliando su campo y sigue en pie la alianza la la guerra a la triple infamia. Eso no se terminó. Siguen avanzando, siguen en la misma tesitura de siempre. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta a la hora de este de hacer la, las charlas y decir estos o aquellos son compañeros algunos son compañeros y otros son delincuentes y más cuando se trata de este más cuando se trata de, de hablar y de hacer este alianzas que solamente nosotros los trabajadores las este, respetamos mientras el resto no hace eh, más que hacernos este una bueno si tema que a escuchar, presiona, y... bueno parece que este no tenemos suerte en cuanto a, a conectar con los compañeros del movimiento este de la línea sexta queremos conectar con ellos para que nos cuenten en qué en qué tiempo en qué tema están en este momento y cómo están ellos vamos a tratar a ver si los podemos comunicar y estamos acá en la, con la visita del compañero Pablo Pimentel que estuvo en Bolivia hasta hace poco. Este realmente él también después en el programa que viene va Hola, hola. Este, mira, te hablo de acá de Patria Soñada de de la Retaguardia este para ver en qué situación están, ¿me escuchás? Sí, señor, sí, señor, adelante. Bueno, eh, Jorge Soler te habla del, de hijos avise este y por radio La Retaguardia, para ver en qué condiciones están ustedes ahí frente al INDERC y estamos acá frente al Inder compañero, vinimos de eh segundo departamento de San Pedro, distrito de Lima. Ajá. Estamos reclamando, estamos reclamando eh, para que se anule una resolución que sacó el presidente y adjudicó a un extranjero. Ajá. Eso es lo que estamos reclamando. Y la situación eh, en ese momento no es bueno compañero. Eh, ayer hablamos con el presidente del INDER y nos dijo que no va a rever su postura. Él ya firmó el documento y ya adjudicó a lo que nosotros creemos que no es sujeto a la reforma agraria, porque no vive en su tierra, eh, supuestamente su tierra, no vive ahí y está rentando a otro el extranjero brasileño y está fumigando sin protección de nada, no respeta las leyes ambientales, y en ese sentido eh, se enferman criaturas, eh, tercera edad y todo eso, y lo más grave es, adjudicó una parcela de 50 hectáreas a un extranjero menonita. Ajá. Eh, ¿Ustedes han hecho eh, alguna presentación a al, la plataforma contra la tortura? Ajá sí, sí. Eh, nosotros presentamos acá pedidos de pedidos para que no para que nos adjudique a nosotros que nosotros es no, la, no, no. La, la... esa parte el, el tema de la plataforma contra la tortura es justamente para defender los derechos para evitar este las agresiones y para este verificar las condiciones además en la sí. en el parlamento tiene que ir una comisión del parlamento a verificar en el terreno claro claro claro nosotros entendemos pero eh, lastimosamente y así tenemos que decir acá en Paraguay eh, nunca se hizo eso cuando hacemos denuncia eh, nosotros presentamos alguna nota en parlamento pero nunca nos hizo caso bueno algunos a mí me mandó la nota avisando como estaban ustedes la compañera la ingeniera mercedes canese eh, yo creo que ustedes tendrían que ir a hablar con ella o con el padre que es, está en el parlasur y este estos debe ser tratado a nivel de parlasur porque es una agresión permanente más allá de que aparece como un tema interno en el paraguay. Esto es eh, gravísimo porque el sojero no per, no permite este eh, es decir, no respeta ninguna ne, ninguna legislación. Entonces, como el lifosato es un tema internacional que está siendo prohibido en distintos países, tenemos que generar el conocimiento a nivel internacional para que esto Se, este, se multiplique y ellos no puedan hacer las cosas eh, sin, sin un gasto, o sea que ellos también paguen su costo de lo que hacen yo les diría, exigirle al parlamento que vaya una comisión o sea que, no solo que acompañen de palabra sino que acompañen de hecho los parlamentarios nos responden a nosotros, nosotros no no tenemos por qué ...irle a, a rogar nada... ...ellos tienen que salir a caminar. Claro, claro compañero... ...eso entendemos... ...y perfectamente... ...pero como te digo ya... Eh, ...nunca se hizo caso de nosotros... ...una vez se fueron... ...a, a hacer un... Eh, ...algunas levantamiento de datos... ...la Comisión de Reforma Agraria... ...pero hasta ahí se quedó... ...ahí nunca se hizo nada... ...nunca se estudió en el Parlamento... ...nuestro no problema... ...tampoco se, se, se fueron... ...los parlamentarios a ver ahí... ...cómo estamos nosotros... ...y lo grave... ...es gravísimo nuestro problema... ...compañero ahí en la zona... ...bueno nosotros recién estuvimos charlando... ...con los compañeros del Moapa... ...y ellos... este ...también nos trasladaron los problemas... ...que estaban teniendo en Canindillú... ...en Caguazú... ...en Alto Paraná... ...y este... ...se solidarizaron con ustedes eso este sí. es importante porque eh, marca que también entre las organizaciones se tienen que empezar a juntar para pelear todos juntos claro, claro compañero así que ellos están ahora eh, al tanto de lo que están ustedes pasando acá dale, claro bueno Este, vamos a seguir en contacto, nosotros vamos a difundir, eh, no solo estamos difundiendo en la radio, en la retaguardia y con el programa de Hijos Avice, sino que lo vamos a hacer también en la Agencia Mundial de Prensa de Paraguay. Bueno compañero, muchas gracias por la llamada. Un abrazo grande y espero que este, esta situación mínimamente se pueda solucionar. Ojalá, ojalá compañeros y esperamos la respuesta del presidente pronto porque nosotros nos vamos a mover de acá y no, si no tenemos algún resultado positivo a favor de nosotros. Y una abrazo también, compañero. Un abrazo grande. Saludos a los compañeros. Dale, dale, dale. Bueno, estamos... Este viendo que todo todo lo que todo lo que este, hablamos tocamos la, la putrefacción salta por todos lados. por un lado vemos este, un acompañamiento muy grande ahora de la de la este, organizaciones de mujeres, Y por el otro lado, vemos el garrotazo terrible a las comunidades. Esto es lo que hace que mucha gente diga, ¿para qué hacemos esto si eh, después le viene el garrotazo a todas las comunidades? Así que eh, tratemos por todos los medios de generar movimientos que acompañen permanentemente a la lucha de los compañeros. Hagamos lo posible para frenar esta agresión que da la burguesía sojera, la burguesía más agresiva vinculada directamente al narcotráfico en muchos casos y en otros a este la la delincuencia común. Esto que están haciendo en el Paraguay con los campesinos es delincuencia común, no es otra cosa. Muy bien, nos estamos despidiendo, saludamos las luchas de los compañeros y nos vemos el próximo miércoles.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 ndo al sol de mayo que un día la